El podcast de tu jefa. El Podcast de tu Podcast de tu Bueno, mira, nosotros nunca llegamos a la idea de, de, de que una canción tiene que sonar... A tal cosa. Eh, es un disco que abrió también eh, el espectro del escucha, ¿no? Sí cambió mucho la manera, inclusive también, en que la misma industria quería y quiso meter el, el concepto de rock en tu idioma, ¿no? Lo nuestro, como siempre lo dijimos, lo nuestro es música popular mexicana, ¿no? Con influencia de rock y de punk y de, y de música árabe y de afrobeat. Pero al mismo tiempo está hecha desde los barrios de México, ¿no? entonces tiene toda esta esencia y sí rompió mucho y las percepciones de la gente que lo escuchaba también. Cada uno al momento de componer este, reflejaba su, su influencia propia musical con lo que uno había crecido. Es decir, ellos imaginan, bueno, es un disco de rock con esta nueva propuesta, entonces está como dirigido hacia un espectro de, de público, hacia los chavos, hacia la gente joven. Y este es un disco que rompió, te digo, los esquemas, ¿no? Para hablar de rock en español, tenemos que empezar con una banda que transformó el sonido de la música en nuestro país, la maldita vecindad y los hijos del quinto patio. El circo ha sido una sorpresa, ¿no? Es una sorpresa para nosotros cada vez que vamos a tocar... Eh, que tocamos algunos de los temas que están ahí, ¿no? porque eh, sigue generando pues, mucha reacción, sigue generando pues, recuerdos en, en mucha gente, otra gente apenas lo viene descubriendo. Y realmente fue muchísimo más allá de lo que todos nosotros nos imaginábamos ¿no? en, en un principio. Este, es un disco que, que fue, eh, digamos, reseñado en algunas publicaciones importantes de, de rock en Estados Unidos. Y la revista Spin, a final de, de la década del 90, hizo un número especial en donde mencionaba los 100 discos más importantes de la década del 90, ¿no? Los únicos dos discos que aparecen en esa en esa reseña es latinos, latinoamericanos, es el Buenavista Social Club y el Circo de Maldiv. Aquí lo que nosotros estamos proponiendo en el circo ya directamente es a nivel musical, letrístico, conceptual, visual, ¿no? Simbólico. Desde ahí estamos haciendo nuestra música, ¿no? Y ese universo deja muy claro que es, es un universo de barrio, desde el barrio de México para los barrios de todo el mundo. Ya después, pues digo, es que no, no. No estaba en nuestro control ya porque este de repente salieron las cosas, pero digo, no lo pensamos. Un día llega mi mamá, me habla de espíritu, oye, ¿qué tal nuestra manager? ¿Qué onda? ¿Qué son? No, que ya van 100.000 copias vendidas del disco. El segundo disco del grupo fue El Circo, y con el paso del tiempo se convirtió en un parteaguas de la música en español era un grupo que era muy peculiar con sus características físicas sus, su extracto su comportamiento como que era lo atípico a todo lo que se tendría que ver en la escena por un lado pues estaba el surtimiento de Caipanes muy fuerte, incluso Neón con su papareo y maldita pues tenían su, su EP también que salió al mismo tiempo pues. El nombre es Maldita Vecindad de los hijos del Pinto Patio, entonces este, a muchos locutores a mí me decían, ¿sabes qué? ¿Qué me da? Voy decir su nombre, es demasiado largo, es, no es comercial, claro que no es comercial, o sea, nosotros pensamos en crear, en proporcionarle, en darle algo a la gente, y Maldita Vecindad es, no es como un, un término peyorativo, o sea, las vecindades más bien es como un nombre de, de una película de los cincuentas. Las ganas de romper con los esquemas se notaron desde sus inicios Y el nombre del grupo fue su primera carta de presentación Nadie en el rock mexicano había hecho orgullosa y conscientemente Un cover de un músico mexicano vivo, ¿no? Entonces nosotros desde hace rato ya traíamos esta idea Y dijimos, no, pues vamos a hacerle ahora un homenaje A, un, a uno de los músicos vivos que más nos late, Juan Gabriel Cámara Entonces grabamos la de Querida en versión punky-scan, ¿no? Querida, cada momento de mi vida Yo te sentí más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Entonces iba Juan Gabriel pasando, seguro que se iba abriendo el mar de gente para darle el paso y se acercaban con él con admiración, con respeto, con curiosidad. Y me acuerdo que estuvo todo el tiempo Juan Gabriel con una actitud una una pose observando el grupo, porque Juan Gabriel es una persona también muy, eh, muy informada ¿no? de, todo está, de todo lo que está pasando, ¿no? entonces los veía y veía pues cómo es el roco eh, bailando, sus discursos, el sax tocando, o sea, en fin, ¿no? siempre ha sido una característica en las Tocadas de Maldita, ¿no? los círculos de, de baile, los círculos de paz, etc. Juan Gabriel lo miró con una gran atención y al final aplaudía. Y de hecho ahí también hay samplers, ¿no? El principio es el mismo principio de la versión original de, de Querida, hasta se oye así un estadio, ¡Ah! un resto de gente y los aplausos, ¿no? Y acaban, y ya cuando acaba la, la canción más se ven acá como tres aplausos, ¿no? Pero por ejemplo decir que te gustaba Juan Gabriel o que te gustaban los Tigres del Norte o Paquita del Barrio, uy, no, eso sí era una, era una afrenta para el rock, ¿no? Oh, querida. Hazlo por quien más quieres tú. las figuras musicales que la maldita vecindad admiraba también causaron polémica a diferencia de lo que se acostumbraba la maldita vecindad hizo un disco que hablaba de las cosas que pasaban en la vida cotidiana de la ciudad de México y el público se identificó con ese lenguaje el circo es una, una serie de historias y vivimos en una ciudad que es un gran circo entonces cuando empezamos a formar ya el disco en sí el orden de las canciones Y llegamos a la conclusión que este era, era un circo hacer todo esto. Hace meses que salí de y me vine a la Trabajamos como un grupo colectivo y de esa manera pues, nos seguimos contando las historias. Como en ese entonces, desde la primera vez, nos empezamos a contar las historias y las que veíamos. Y es como un anecdotario, ¿no? Empezamos nosotros a manejar, como decía el porro que eran diconovelas. De hecho así es como trabajamos ahí los conductores en Maldita, ¿no? Como muy muy claros que es bueno, la música de fusión, la música bailable, este, que es mucho de la herencia popular de la música popular que todos hemos escuchado desde Chavos, junto con el rock y todos los ritmos contemporáneos, ¿no? Empezamos a investigar. Este, acerca de los cartelones De, de circos antiguos Porque para eso el papá de Rocco Era que Paz descanse Él era, este, vendía libros Antiguos en, en la Lagunilla Y en la zona rosa, entonces el señor nos proporcionó mucho material de, de carpas y de ferias antiguas. Y el siglo, la cuestión circense pues se presta mucho a eso, ¿no? donde está la cuestión eh, muy mexicana, así tragedia, la cuestión festiva, ¿no? toda la cuestión eh, de escénica ¿no? y, y sobre todo un homenaje directo Aparte de muchas cosas, la cuestión de los malabaristas, los niños de la calle. Esta canción va para la imaginación que existe en las calles, de México y yo creo que de todo el mundo. Casi nadie hablaba de eso, nadie habla, o sea, siempre como que a todos los niños de la calle o la gente que hace malabares, pues a veces le dan una moneda, pero realmente nunca volteas a verlo al rostro, ¿no? O, o etcétera, ¿no? Entonces el circo pues obviamente pues es una alusión precisamente a la calle, lo que nosotros desde el primer disco como veníamos vislumbrando un poco, ¿no? Entonces eh, es mucho un homenaje a la calle. Porque nosotros vemos una gran vitalidad, ¿no? La cotidianidad, a final de cuentas, pues, este, más allá de clichés, pues, sigue siendo inagotable. Y en ese sentido, pues, en México, la cotidianidad que tenemos, a pesar de todas las situaciones que vivimos, sigue siendo muy festiva, ¿no? De hecho, nosotros siempre eh, aludimos a una frase de Fray Servando Teresa de Mier que dice, eh, el, el, el asunto es trágico, mi genio es festivo. ¿no? La forma como el público recibió el segundo disco de La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio fue una sorpresa para la disquera. Cuando estábamos ya haciendo la mezcla allá en Los Ángeles y oíamos cómo estaba quedando el disco, por dentro decíamos, hijo de madre. No, pues yo creo que ya nos van a dar la carta de retiro, ¿no? Porque esto está bien loco, ¿no? Y la manera, lo interesante fue al revés, ¿no? El primer sencillo fue Toño, ¿no? En mi Ya después de un año de estar tocando el disco, de que había salido, casi un año de que había salido el disco, de repente Pachuco, que era una de las canciones que no pensábamos que se hizo un éxito así total, ¿no? Radial. Después, este, Cumbala ¿no? De que fue ya como la cereza del pastel. Kumbala yo creo que no tiene nada que ver con lo que está haciendo ahorita nada, ¿no? otros dos lados, entonces estamos así como mucho en la idea de que eh, eh, muy probablemente era el último disco que teníamos ahí con la disquera y, y ese iba a ser como la conclusión de nuestro fugaz paso en la industria ¿no? una risa una caricia y en la pista una pareja se vuelve Pero ya cuando nos quedamos ya de, de, de a seis, fue cuando Solín, ¿no? Esta canción árabe de fusión árabe y todo la ponían en la radio y se hizo sencillo, sin que nadie lo promoviera, ¿no? O sea, la misma gente lo empezó a poner. Solín pues no tenía, tenía nada que ver con, con las canciones que en ese momento pues estaban como. como en boga o como las que podían asegurarte cierto éxito. ¿no? Ahí fue cuando ya dijimos, no hombre, totalmente estábamos en lo cierto, no o sea, México tiene el corazón para escuchar la música que, que nace de la gente, no no, no los estereotipos. Chatero ¿no? y vendedor de amor, pero la justicia le cayó, y encontrar en la feria la chamba. Y a final de cuentas este, resultó que por pues, todas las canciones de otra manera también, como dice Aldo, encontraron distintos públicos, distintas respuestas en su momento. Y también fue muy interesante ver cómo este disco, El Circo, es una obra totalmente de artesanía postmoderna, ¿no? Pues nosotros siempre, la manera por que le entramos fue porque dijimos, vamos a hacer lo que nosotros queramos, nosotros, nadie nos va a venir a, a decir... Bájale aquí, súbele acá Sube piano, baja piano Vístete de esta manera O, o la portada está muy rara Y mejor sales, salgan una foto eh, jeje, Más bonitos, no sé De por sí ni lo somos Entonces este, eso fue también algo Que es importante que Maldita Vecindad siempre ha defendido Los encargados de producir el segundo disco De La Maldita Vecindad ...supieron captar las ideas que la banda quiso transmitir... ...Gustavo Santaolalla y Aníbal Kerpel... ...fueron los productores de El Circo... ...con un presupuesto bastante precario... ...sobre eso empezamos a desarrollar las letras... ...empezamos a meterle coros... ...y así fue como poco a poco se construyó... ...y relativamente fue rápida ¿no? Tuvimos un presupuesto bajísimo, bajísimo... ...así de risa... ...y este, me acuerdo que los únicos que se iban a comer... ...sentaditos a un restaurante... ...Gustavo y Aníbal ¿no? ...y hasta les daba pena porque nosotros... ...pues teníamos que ir a comer nuestras papillitas... ...o las tortas o lo que hubiera... ...y ese disco tuvo un presupuesto de, por lo tanto muy bajo... Eh, ...alrededor de 120 mil pesos ¿no? ...o sea que fueron eh, como unos 12 mil dólares... ...cuando el dólar estaba menos de 10 pesos... ...entonces de ahí se pagó la producción... ...que fue todo lo de, lo, lo de Gustavo y Aníbal... ...el estudio... Nosotros incluso estuvimos consiguiendo por nuestra cuenta este, instrumentos y prestados Y, y pues distaba mucho de una producción este, cómoda o costosa ¿no? Aún hoy vamos a lugares, localidades así en la República Mexicana Y te encuentras gente que viene al toquín con sus vinilos ¿no? El sonido que se logró materializar en el circo Se debió a las múltiples influencias musicales que existían dentro de la banda Nos gustaba mucho cómo Public Enemy podías oír un disco de ellos y al mismo tiempo estar oyendo a Malcolm X hablando a Martin Luther King, estar oyendo los sonidos de las manifestaciones, ¿no? De los Black Panthers. Entonces decíamos, wow, ese contexto, ¿no? ¿Qué es nuestro contexto en México? Pues esto, ¿no? La calle. Entonces nos fuimos, como comenta el sax, me acuerdo que Gustavo nos prestó un DAT y nos fuimos ahí con el micrófono a grabar merolicos, este, vendedores, músicos callejeros, todo el acervo, ¿no? Y también estos, pues, los empezamos a meter. El contexto social del momento también influyó en el disco. La maldita vecindad encontró el sonido que estaba buscando. Entonces nos llevamos a Gustavo y Aníbal a ver a Paquita, la del barrio, a, a músicos callejeros, o sea, los llevamos, a, les pusimos. Música de Javier Solís, de Pedro Infante De Tintán, de Pérez Prado Como que los empapamos en esta búsqueda Que nosotros traemos de inventarnos El sonido del rock mexicano ¿no? Que para nosotros el rock mexicano Era el rock popular, el que, el que reflejaba La misma herencia de la cultura popular mexicana Y la fuerza del rock y del punk Que era lo que más Nosotros teníamos presente Entonces en esta búsqueda Para nuestro segundo disco dijimos Ahora sí, tiene que sonar al sonido del rock mexicano Como ya lo habíamos logrado en el primero Y va a ser una disconovela Como dice el piporo, ¿no? Y en ese sentido al momento de tener ya las canciones Y empezar a ver los temas De las canciones pues está un gran circo ¿no? Que es exactamente La visión que tenemos de la ciudad Sonido que se logró materializar en el circo se debió a las múltiples influencias musicales que existían dentro de la banda. En aquel momento era la compañía Kim se estaba atravesando por el momento de la explosión del rock en tu idioma años finales de los años eh, 80 crees que eres una bruja consumada? En esa época, la mayoría de los grupos de rock seguían cantando en inglés, ¿no? ya había un poco de más bandas que estaban cantando en español, pero pues casi traducían los temas del inglés al español, ¿no? cantaban: Sí, voy en mi moto a gran velocidad, ¿no? y pues no veías a nadie en México en moto. Y sin embargo, lo que sí veías era a los policías, ¿no? Pero sí veías a los niños de la calle vestidos de payasos, ¿no? Veías a los tragafuegos, veías a los músicos callejeros, veías a los cilindreros, veías a los pregoneros en la calle, a los merolicos. Entonces, nosotros lo que, lo que pensamos en un momento fue, órale, vamos a hacer esta disconovela y que vengan todos estos sonidos de nuestra ciudad, ¿no? Nosotros éramos como el pato feo de la compañía. ¿no? porque además no sabían ni dónde ponernos bien, ¿no? No tenían ni ellos ni idea, ni nosotros teníamos idea de lo que era trabajar con una compañía. Entonces, pues con el primer proyecto, con el primer disco, nunca hicieron así como mucho caso. De hecho, en la compañía, pues cuentan las leyendas de que no los recibían en, en las oficinas, ¿no? como a todos los demás grupos, sino que en la recepción los recibían, porque una serie de cosas. Eh, mi primer contacto con ellos, pues la verdad me quedé muy asombrado, ya de conocerlos personalmente, este, físicamente, los conocí obviamente de sus tocadas, de, de Luke, del Rocotitlán, de, de todas las, estas cosas que hacían, pero nunca había tenido la oportunidad de, de tratar con ellos nosotros éramos súper extraños, digo, era era como algo pues, muy distinto, no no sabían como de dónde se agarraba maldita, el nombre de maldita vecindad de hecho les parecía muy agresivo también, ¿no? Entonces, este, pues en su momento te digo, fue, era como muy, muy, muy polémico, ¿no? Y todavía había pues eh, la, la vieja guardia, ¿no? digamos del rock, que decía que no, el rock tenía que cantarse en, en, en inglés. A ver, Batis decía que pues, si se cantaba en español iba a sonar a Tintán. Entonces, pues, para nosotros era un cumplido. A comer pancita, todos agachados, que vengo muy crudo. De La tiene suave, muy bien calentita. Con su callito sabroso y gordito. Su cebollita muy bien picadita. En el circo se utilizó como recurso creativo el uso del sampleo. Trabajamos también mucho con cinta. En ese tiempo apenas se hacían las cosas en digital, bueno, el creo que ni existía. Entonces, este, pero ya eh, de alguna manera también incorporamos nuestro acercamiento desde nuestro punto de vista de, este medio, en ese de medio moderno, metiendo samplers, samplers de de cosas cercanas, ¿no? De Tintán, de, de voces de, de vendedores de la calle. Sí, cosas que recuperábamos en nuestras grabaciones así callejeras y Tum Tum Don Ramón Lalo Guerrero Pepe el Toro Mantequilla Clavillazo y el Pintorro Santo y Blue Demon se pusieron a bailar Teníamos un, un como un menú de, de merolicos de gente pues de, pues de todo ese bullicio citadino y que al final de cuentas para nosotros eso al final también es música ¿no? esa es eh, y quedaba a la par de de lo que nosotros estábamos haciendo, ¿no? Fuimos, yo creo, los primeros que metimos Tintán en, en samplers, ¿no? Por ejemplo, en la canción de Pachuco. La influencia del circo rebasó las fronteras de nuestro país. Al paso del tiempo, con, al encontrarnos con gente como a terciopelados, por ejemplo, de, de Colombia, nos decían, no, es que nosotros oíamos el disco, de cuando oímos el circo y dijimos, eso es, y esto, o sea, es rock latinoamericano, ¿no? O sea, sí se puede, ¿no? Malo, sí, sí. Maar si no ni Y este disco, El Circo, fue editado en 12 países, ¿no? Eh, con el Circo hicimos la gira Pata de Perro, en donde tocamos en 12 países de Europa nada más, y, pero aparte el disco fue editado en toda Latinoamérica y 12 países de Europa. donde íbamos a tocar a Italia, el Circo, y lo que ellos escuchaban, ¿no? Nos decían, no, no, es que esto es mariachi rock, que no, que nosotros órale, <ríe> o un holandés, ¿no? Llegaba con el disco y no, no, esto es funky, así, este, africano, y, o sea, cada quien lo que ellos mismos escuchaban de ahí, pero Pero lo que sí coincidían en todos los países es que era mexicano ¿no? O se reconocían muchas cosas pero también decían wow, esto suena a México ¿no? y en una situación en la que contra toda lógica mercadotécnica donde teníamos que habernos quedado para desarrollar el disco nosotros nos fuimos ¿no? a Estados Unidos nos fuimos a, a Europa y la compañía decía que por qué nos queríamos internacionalizar ¿no? si teníamos que quedarnos en México a desarrollar el disco nadie pensaba que, que el circo iba, iba a generar tanta expectativa, y mucho menos nosotros, porque te digo, porque grabar disco, un disco es, bueno, pues, un proceso de alma, vida y corazón. Te digo que es como tener un hijo, tienes que entregar todo y cuidar todos los detalles. Este fue un disco que llegó para quedarse. A nivel discográfico, a nivel de industria, eh, uno de los discos más importantes no solo de los años 90 como lo destacó la revista ESPN sino la trascendencia a nivel discográfico y que abrió, fue una punta de lanza que abrió todo el movimiento que, que estaba en, en México con toda la Oleada, digamos, de los grupos de SKA de la década del 2000 del actual, pues todos los grupos regularmente nos han dicho que su disco sí de cabecera había sido el circo, ¿no? A partir de ese momento ya quedó muy claro que podías hacer música y que podías decir que te gustaba igual Pérez Prado que James Brown, Los Tigres del Norte que, que el Psydeco, ¿no? Este, el, el punk de The Clash junto, a, junto al son veracruzano, ¿no? Y ya no había esa esa resquemor de, de la generación de antes del rock and roll, de que si hacías rock tenías que sonar como los Doors, ¿no? Creo que el circo dejó muy en claro que podíamos hacer rock desde la cultura popular mexicana. ¿no? Op pour du de tout Penso Dios cuando en vez de naranjas dos te melons... De lo que es hablar En hongola y coqueta Te queremos aun más Aún más En las calles de la ciudad